Noche de miércoles, programa 532 de a Escuchar Programa especial, o casi Porque dicen que no está bien eso de festejar Previamente un cumpleaños Bienvenido a la Argentina Artista exclusivo de FM La Tribu, FM de Rock FM, vayase una radio.com Zona Indie, Proyecto Ander Estela Cople Todo, todo, todo, todo, todo La todo, gran todo. hermandad del rock Julián Ellenswijk, en vivo en los estudios de FM La Tribu ¿Cómo le va? Yo diría que festejemos Total Mucha mala suerte más no podemos no tener No podemos tener, ya hemos sobrepasado nuestro cupo de mala suerte hace rato Ya aportamos Ya aportamos bastante Así que programa 532 programa de aniversario, tercer aniversario de Operación Escuchar Si bien la fecha de aniversario real es el 14 de noviembre Como el 14 de noviembre será viernes y no estaremos al aire, por lo menos en directo este Vamos a festejarlo hoy Pero sí. el regalo que venimos prometiendo estará, no hoy, sino el verdadero día del aniversario, que es el 14, o sea, este viernes. Este viernes, a las 0 hora del viernes, es decir, el jueves a las 2 de la noche, que tendrán los oyentes de presión Escuchar como regalo de parte de nosotros, de parte de quienes hacemos Operación Escuchar. ¡Ah, no saben! A ver, yo estaba pensando... Uh, un recital en la terraza del edificio de Apple... Mmm... No, no. no. no. Eh, hicimos tratativas, pero... Estuvimos incluso. Sí. Uh -huh. Temas de los borbotones uh -huh. incluso estuvimos sí. haciendo. Goodbye, my corny island baby. Uh -huh. Pero no haya caso. Sobre todo porque no conseguimos a un borracho buscando un maní uh -huh. en un retrete. Pero, bueno, el intento lo hicimos. Así Como es. tantos intentos que hemos hecho a lo largo de estos tres años. Así intentos es. en vano, pero intentos al fin. Así que, eh, entonces, recital en la terraza de Apple, no. Vio que ahora se viene Madonna sí. y hay mucha Minogue, ansiedad. que es la hija sí, sí, sí, sí. preferida de Madonna. Eh, tampoco va a participar ni Madonna ni Kylie Minogue. De ninguna Ovesation. No. Tratamos con Dani Minogue. Sí, que bueno. es, la, es la hermanita de sí. Kylie. Está jubilada. Ah, qué Así que tampoco es esa la sorpresa. ¿Desmentimos esos rumores que hablaban de una web session de Madonna y Mnock juntas? Uh -huh. No. No. Y entonces, qué, qué, ¿qué le arreglamos a estos pibes? Mm, no me dejan decirlo ahora. Hay Está que generar bien. expectativa. Esto es manual de la radio, página 1 Está bien. ¿Alguno de los integrantes de presión Escuchar salvó al rock? Ninguna de ninguna manera. manera, ¿no? Lo hemos dejado... a Acá viene, no con para de oficial, rock, pero está salvando muchacho. el rock todos ¡Adelante, adelante Romero! Ahí viene Romero, chicas. ¡Romero! ¿Qué tal, Romero? Buenas noches. Eh, buenas noches para usted, en un principio, eh, por una pero información... bien también. Ah, para usted sí, buenas noches. Es uh -huh. una información que luego voy a contarle, que me enteré, que usted le está vendiendo pescado podrido a la gente. ¡No! Hice la gran Javier Vicente, dice usted. <risa> Eh, yo no escuché nada. Voy a contarle la crónica del recital del jueves pasado uh -huh. en el SAS, el Saguanalzu. Así, ah, el reducto uh -huh. que estoy visitando así frecuentemente. Eh, que lo dejan entrar gratis ahí. Claro, claro. O la gura ahí. No, no, no, ah. los que laboran son los del de fútbol. ¿Es tarjetero de claro. Saguenas del Sur? Todavía no, ¿Esta es? todavía no. Igual no. eh, bueno, me queda siete cuadras de, de mi casa, así que... Dato... Sí. Crucial. Crucial, sí. sí. Eh, tocaban Bencedrine y El Perro Diablo. Ah, bandas amigas de la casa. Bandas sí. Ambas pasaron por este programa. Así es. Uh -huh. eh, la ocho comenzó con Bencedrine... Un muy lindo recital qué bonita que es la cantante de deine sí. ¿eh? tenemos que sí, decir sí. no no lo dijimos este nos estuvimos aguantando esta semana que pasaron entre él, la visita de beedine y este programa pero yo ya no me aguanto más qué bonita que es la cantante No se aguanta está bien, está bien en tres años ninguna cantante nos dio bolilla ninguna Jamás. ninguna música ninguna integrante femenina de alguna de las de las bandas que pasaron por este programa nos dio bola nunca y han pasado Ni volvieron los... tampoco y Mato. Es cierto porque artistas hombres sí han ah, puesto No, pero volvieron, a ver, volvió Eugenia Deles Mentes estuvo dos veces con, Les mentets, pero fuertemente gustaría por los, los demás Mentes, ¿no? Claro. ¿Quién más volvió? Chicas? Nadie, ninguna más. Flopa? No, no, Flopa una sola, una vez, sola vez, estoy pensando Paula Mafia Única visita vez. Florencia Ruiz casi Porque había venido una vez Con Proyecto de Quisodelia Y otras dos mm -hmm. veces Estuvo por venir Y al final no, no pudo venir De verdad no. no Estuvo dos veces Pero la vez que Con Claro ah, Estuvo a estuvo, solas pss, Con Epa. quien les habla Ah es verdad De verdad Aprovecho para ¿Por decidir? qué me dijo Que no fuera ese día usted? ¿Por qué me pidió Que no fuera al programa Ese viernes? Las chicas con canas Me pueden está Ya bien. que estamos En plan confesional está Igualmente Florencia Ruiz Tiene pareja Ah No voy a romper ningún matrimonio bien, o relación bien. estable. Eso está bien. Sobre todo porque no pude, no, no por otra cosa. Claro, claro. Romero. Sí, le siga contando. Sí, sí, sí esto se ha convertido se todo en Romero desde sí. el rock. Hubo un recital. Sí. Estábamos mm. en Bensadrine. Dije que era muy linda la cantante de Bensadrine. Eh, no, lo dije yo, pero está bien. Suscribo, entonces. Sí. Eh, está muy bien Menzelin en vivo porque hacen varios estilos, digamos van del pop a una cosa también más épica, más rockera, media ruidosa Y como que se nota que ellos no fuerzan esos estilos, como que les salen naturalmente, Ajá. o sea eso está muy bueno También hicieron una versión del tema de los Ramones, I Wanna Live ah, estuvo, estuvo muy bien, estuvo muy bien, bien. Y El Perro Diablo que llegó nuestro crédito platense Así es El show del Perro Diablo, ¿cómo lo puedo decir? Arrancó con una versión del tema radios de Manuel Jorviler. ¡Ah, qué bueno! Y a partir de ahí, bueno, uno está... A ver, lo bueno del Perro Diablo en vivo, además de cómo suena, ni de la movida escénica... Tienen una actitud muy rock. Tienen mucha actitud y además, en el público tengan 20, tengan 200. Como tengan dos personas, siempre tocan igual. O sea, como si fuera un Wembley. Ah. Vos lo ves que los tipos... Se suben a las mesas, saltan, se tiran por el piso. O sea, es como una actitud constante que eso está muy bien. Recuerdo, Romero, su crónica anterior de sí. show del Perro Diablo que contó que habían repartido empanadas. Esta vez hubo algún otro acto... Una empanada. empanada una pensé. empanada, claro, porque había sobrado una empanada. O al Brandón y el <risa> entrando <de> a la carroza. <risa> una empanada porque les había sobrado los muchachos de la cena y la repartieron o la sortearon con el lema de que no se... No, que no haya más hambre en toda la República Argentina ¿no? ¿Hubo en este último show algún acto así de demagogia, de, a ver, diría peronismo tushi No, agradecieron por momentos a bandas de La Plata Y ahí se refirieron a, por ejemplo, al autor de Clericó con cola Yo no sabía que era platense, ah, por ejemplo Si es de La Plata es bueno, siempre sí, decimos vamos... aquí eh también su correspondiente agradecimiento a Maradona, a Vilardo como mm -hmm. siempre mm -hmm. y eh me tengo un atrimiento que yo ya confirmé la presencia de nosotros tres en el próximo show del perro diablo Epa. porque prometieron pantallas gigantes con pornografía, así que Ah, vamos, vamos, vamos, sí. vamos entonces. Perfecto, sí, sí. entonces confirmación hecha. Bien, entonces estuvo salvando el rock sí, viendo sí, sí. a Vencederina y eh, el perro, perro diablo. Sí, ¿El resto más? del Después programa...? De que yo decía... Que usted decía que yo vendía carne podrida al público, ¿cómo es? Porque usted dijo bueno, que... Se hace cargo de esa denuncia, digamos sí, que... Sí, no. Es fácil arrojar la piedra y luego esconder la mano. Que en una noche de copas con sus amigotes músicos y en otro momento de la sede del rock... <risa> había tenido de muy buena fuente la versión de que Los Cocineros ya no existían más. De Alfonso Barbieri, el, el acordeonista de Los Cocineros. Acordeonista y líder, fundador de Los Cocineros. Él mismo me dijo te prohíbo que difundas la obra de Los Cocineros, esa manga de traidores, este porque es una banda que no existe más. Bueno, yo le digo que Los Cocineros van a tocar este sábado en la noche de los museos. Sin Alfonso, Sin Alfonso Barbieri, Barbieri, se, Barbieri, se viene él? Los Cocineros desbarbierizados? Tocan Los Cocineros, es la única información que me dejaron decir. Mire, pero a mí me Barbieri me dijo, me, mire, dos cosas me dijo. A ver, no viniste a mi muestra, me dijo. Es artista que, plástico. Él artista, sí, sí. No, no no piensen mal. No viniste a mi muestra, Y te prohíbo que este, en otro dos mi cosas te prohíbo que este, pases a esa que diundaas la obra de esa banda este, que ya no existe más toca los cocineros. Oh, es una banda nueva armada, o sea, por no sé, por Narda Lepor, por Pablo Macé y una cosa así medio rara, pero no y creo. tal vez se reemplazaron a Barbieri por algún integrante de los Celebacantistas, que ah. sabemos que son muy amantes de la obra de Barbieri. Seguramente, seguramente no sé este las letras de este, Los Cocineros vendrán ahora con un en plan devocional, quizás. Busquen información sobre Barbieri y los Celebacantistas. Se van a divertir un rato. Muchísimo. Es un gran artista, Alfonso Barbieri, además de ser un gran músico, es un gran artista plástico. Escuchemos entonces a los cocineros. Más allá de la prohibición de Alfonso Barbieri, vamos a difundir la obra de los, co de los cocineros, siempre rompiendo los límites. Operación Escucha. Amor de músico. de una versión de los hechos iguales pero diferentes respetuosas y fieles libres deformes iguales pero diferentes 4-8-6-4-0-4-8-9 4 8 6 6 Esos son dos teléfonos y casualmente son los dos teléfonos que tiene FM La Tribu para que sus oyentes se comuniquen con cada uno de los programas como Operación Escuchar, por ejemplo No sabes, Ebedo, el regalo que tenemos por los tres años ¿Ya lo digo? Ah, no, me dicen que el, el próximo bloque Pero me va a matar la, la intriga, Erenzuahí No, lo digo ahora No, no, no, está bien de, eh, Vamos a decir que esos teléfonos sirven para ganarse eh, regalos ...previos al regalo verdadero, al regalo del cumpleaños. Estos son los regalos de hoy, que no tienen nada que ver con el programa, o más o menos, en cierto modo sí. Holly Peebie, una banda de reggae argentina, nos ha enviado dos entradas para su recital del sábado 15 de noviembre, este sábado, a las 24 horas, y yo me olvidé el disco. Así que bien, aquellos que, ve, a, aquellos que quieran, ir a ver a Joly Pi en vez de esperar a que yo traiga el disco, vengan a buscar las entradas, chéveselas y vayan a verlos a la trastienda este sábado. Y además, llévense el último número de la revista Barcelona y el último número de la revista Fierro que también nos llegaron y los eh, ponemos ahí para los oyentes que quieran llamar al 486404894866109. Y que es el primero que llama se lleva todo. El primero que llama se uno... lleva todo o lo que quiera llevarse. Quiero una entrada para Joly Pi y la Fierro, o un entrado. ¿Una entrada? ¿Y que invita a alguien? Lo, si el tipo Manga quiere... Manga antisociales. Y por ahí llama un, un, un Ellen Zweig. Sí. Y dice, yo quiero una entrada y la fierro nada más. Llama un Romero, que es un tipo así de una vía social más este activa que nosotros. Sí. Dice, quiero las entradas, la fierro, la Barcelona. O si no, quiero la Barcelona, o quiero la fierro, quiero dos entradas, lo que quiera. Ya está, eh, creo que sonó el teléfono... Está sonando, eh, ahí está. Llame, ya, Chicas, ya, ya, ya, ya, ya. que nos atiende eh, Marcelino Romero. ¿En persona? Sí. El auténtico, en no acepte imitaciones. Hola. Eh, hace mil años un separador anunciaba una sección Que es la sección de versiones Y eh, todos queremos tocar el cielo Esto es una verdad irrefutable Y todos queremos llegar a casa Así es, así es Todos queremos tocar el cielo Es el nombre de un compilado homenaje a los fabulosos Cadillacs Justo lo que necesitaba lo que... Otro disco homenaje Así es, así es Eh, un disco en el que participan bandas de Santa Fe, Mendoza, Bolivia, Neuquén, Italia, Jujuy, Costa Rica, San Luis, México, Colombia eh, Paraguay, Uruguay, Puerto Rico, Entre Ríos, eh, Ecuador, eh, Chile, La Plata, Corrientes, eh, Salta, Córdoba, Venezuela y, y Estados Unidos, eh, ¿qué más? ...y algunos otros lugares del mundo... Varias ilustres... Mire, tengo a un Sebastián Rubín... ...haciendo... ...basta de llamarme así... Tengo a Banda Basotti haciendo una versión de Revolution Rock. En realidad es un tema de The Clash, pero bueno, fue grabado también por los fabulosos Cadillacs, así que cuenta. Basotti, ¿Banda Basotti eran los eh, sobrinos de Donald o eran No, los, eran los eh, perros. perros los Beagle Boys, los, los, los, los chicos malos, acá traducidos como los chicos malos. Así eran, se llaman en Italia, la banda, banda Basotti. Banda Basotti, así es. Sí, chicos revolucionarios son los muchachos, ¿no? Sí, de izquierda. una una banda militante, pero buena en este caso. Mirate, que, <ríe> que es casi el borde de Noxii Morondeci banda buena y militante, Así pero es. en este caso están los cajunas también haciendo cajacks, un instrumental como corresponde a los cajunas, están los tifosis del rey haciendo matador. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, eh... dígame un país. Yo le digo qué banda de ese país participa con qué tema. La Plata ya es un país es autónomo. Es un país y El perro diablo justamente participa con Conversación nocturna. Usted dirá, "Y sí, pero hasta que salgaserverId disco... El perro diablo con los cajacks primero, pregunto. Sí. Y segundo, Vamos a pasar ese tema, así que ese disco aún no salió. Un disco triple. Pero usted sabe que El Perro Diablo y Maximiliano Romero son, digamos, simplemente amigos, por decirlo de una manera. Y este la gente de El Perro Diablo le ha pasado a Maximiliano Romero una grabación con esa versión de Conversación Nocturna y nosotros la vamos a pasar al aire. Mezcla definitiva, esto será tal cual... En seis años van a escuchar este disco. Y más o menos. A vamos que acá hay a alguna... pisarlo, vamos a decir, exclusivo operación a escuchar. mira acá no hay ningún dato sobre la fecha de edición de este disco, pero es de próxima edición, eso lo sabemos. Eh... Bueno, no se sabe cuándo sale, pero es próximo a salir. próximo a salir. Inminente. Es inminente. Antes de la salida del disco, conversación nocturna, por el perro diablo... ¡Momento! ¡Epa! ¿Qué pasó? Ah, ah está no. para mí, va para han, todos. Nos dice... han negado la autorización, los muchachos del perro diario nos han negado la autorización. De no, el... no, no, no, ah. pido 30 segundos Vanga para vigilantes. felicitar ah. a Iba... No, no, no, no. no. Scharfneser. Uh -huh. es, es esa. Ahí está, yo trabajo en Radio High. Usted debería saber. Esto, ¿eh? Eva Scharfneser. Uh -huh. De Flores. Eva de Flores más fácil. Bien. Se lleva el par de entradas para Holly Peeby. Bien. Queda La Barcelona. La Fierro. Y la, Fierro. La, Fierro. Uh -huh. la Fierro es el suplemento que sale con Página 12. La mítica revista de cómics. Es la revista, la historieta argentina. Sí, sí, Fierro, la historieta argentina, que viene con un póster de Ciccioni, si mal lo recuerdo. Sí, de Ciccioni, eh, uno de los más grandes ilustradores argentinos trabajando en, en Europa y era aquel que ilustraba las tapas de la revista Fierro en el que aparecían minas y máquinas. Bueno, aquellos que sepan este de, de, de un poquito de historieta saben de quién está. Sí, quién nunca está. leí la fierro, así que si no llama a nadie en 30 segundos mira quedo Se yo. Se la lleve usted. Pero tiene que llamar al 4864-0489 o al 4866-1095. Bueno, le decía que estaban el perro Diablo haciendo conversación nocturna en el tributo a los Cadillacs. ¿Todos queremos tocar el cielo? Sí. Bueno, escúchelo. Pero qué público más careta que habíamos tenido, ¿eh? ¡Oh, no! Pico de rating y lo echa a perder. Sí, sí, no puedo con mi genio. Tres años de fracaso ininterrumpido. Nunca. Hoy era el día que pegábamos el salto al éxito. ¿Qué cosa, eh? ¿Está tiempo para eh, hacer un mea culpa, Nunca un arrepentimiento público? Nunca llama punto? a nadie. Re hoy regalamos entradas para Holy y revistas, que se yo. empiezan a llamar todos. ¿Cómo son, eh? Qué manga de caretas que habían resultado. Pero es la audiencia silenciosa que claro. está cada miércoles a la noche y justo hoy, que es el cumpleaños, se decidió a llamar. Pero están está siempre bien, del está otro bien. lado. Lo que vamos a hacer es seguir regalando cosas para saber que están ahí. Maca de Almagro, DNI, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¿Cómo hace...? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, Este, se lleva la revista Barcelona, ¿eh? El último número de la revista Barcelona con una tapa gloriosa, como siempre. Hay una contratapa mucho mejor aún. Es la mejor revista de periodismo sí, Creo que es la única Yo solo periodismo. leo la revista Barcelona Para informarme de lo que sucede en el país Y para reírme un rato Leo Clarín, La Nación, sí, sí, Noticias sí. noticias la Está muy graciosa sí, últimamente sí, sí, realmente. Y Paula Fishman De Almagro Se lleva la revista Fierro El último número de la revista Fierro Que está muy muy bueno Deben ser oyentes de High. Eh. Estoy arrastrando audiencia Puede ser. Sichman. Puede ser. Eva... Sartmesser. Sí, es, es toda audiencia de High. Eh. Bueno, El... va a ser Eso. eso. <risas> Tanda. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Yo amaba los tocadiscos. Mi padre tenía un viejo tocadiscos. He puesto discos que tenían media pulgada.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 Estudio B, locuciones, grabación, edición, mezcla, mastering. Ahora el under tiene un lugar. Costo calidad. Home Studio B. No es un estudio, es un home studio. Graba como en tu casa, pero a nivel profesional. Llámanos al 15600351. Encontrarás un presupuesto para tu proyecto. ¡Que hay de gran noche! puertas de ser los servicios. es más tarde de lo que se piensa FMP3 <risa> ahí, te... <risa> ahí te lo doy gordito <risa> bueno, <no vamos> a... <risa> Tribu, hostea su sitio en el elserver.com Nahual, Nahual, festeja sus 7 años de vida sábado 22 de noviembre 22 horas en Circus Rock Bar de San Justo Florencio Varela 1998 Frente a la Universidad de La Matanza Necesita eso, olvidarse ne Y vivir tranquilo Así verá que no mata el ne -Walt. Ne -Walt despide el año Banda amiga invitada La Tranca Sábado 22 de noviembre 22 horas Florencio Varela 1998 San Justo Nahual Festeja sus 7 años de vida tendríamos que comprar el departamento donde necesita viajar a esa feria la no, computadora nueva no, con sería nada. equipar el consultor los argentinos tenemos sueños muy distintos pero el mismo banco el que nos ayuda a hacerlos realidad nuevos créditos crédito para pymes vivienda comercio exterior turismo personales viajes de negocios y mucho más banco crédito cooperativo la banca solidaria Centro Cultural de la Cooperación Avenida Corrientes 1543 Agenda de culturalcoop.org.ar Música Ciclo de Emergencia Viernes 21 Valle de Muñecas Viernes 28 Rubín y los Subtitulados 23 horas Sala Osvaldo Pugliese Entrada 15 pesos Usted entró en una zona de exclusión Cambie de curso inmediatamente o abriré fuego Uy mm. Si continúan aproximándose, te pones más severo con las órdenes. Si se acercan a un perímetro de 500 metros, sabes que ellos no están allí por azar. Y entonces lo pones al máximo. Y la potencia se incrementa unas 5.000 veces por unidad de control de volumen. Y así lo que hago es crearles malestar y pasar de una voz... 8.000. 8.000 un amplio repertorio de tonos ochenta y ocho ochenta y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 me había olvidado el ensbike no solo de revistas fierros, revistas barcelona y entradas para Holly Pivi, se tratan los regalos de este programa de presión escuchar, sino que también tenemos tres pares de entradas. ¡Ay! Tres pares, no será un mucho. que eran pero bueno, ya está. Ya invita, dije invita, porque si sí, no escuchás. Sí, paga eh, la casa. Sí. Tres pares de entradas para la nueva edición del V.A. Stomp. Ese festival... De verdadero ver, rock and roll. De rock and roll de garage. No, no se puede ser más rock and rollero que el festival. Así es. Con la presencia de, de Flaming Sideburns, aquella banda de Speedo Martínez. Martínez, el grande. argentino que triunfó en Finlandia. Así es. Yo solo... Voy a ir para ver si Spidey Martínez, usted sabe que en Finlandia cuando tocan, Spidey Martínez habla todo el tiempo en castellano entre tema y tema. Quiero ver si acá viene y habla en finés, o por lo menos en inglés, que es el idioma en el que cantan los FAMI Insidemers. Así que este sábado, en... Social Interestable por el M.C. Ahí mismo, donde está la precisión, escuchar tres años dando la data exacta. Exacta, precisa. Este, quienes quieran ir a ver a Flamme Insiders y los demás eh, artistas que se presenten en el, el V.A. Stomp este sábado pueden llamar al 4864 0489 o al 4866 1095 y este, llevarse un par de entradas cada uno. Tenemos tres pares de entradas. este A los tres primeros que llaman se llevan un, eh, un par cada uno. Hay gente que aún no se ha recuperado de la experiencia de ver a Guitar Wolf. Ah, claro, los japoneses. Pasada. Sí, sí, sí. Mm -hmm. Dicen que fue un show... A ver, citando tal vez al periodista más grande de rock de toda historia, un show apoteófico. Bueno, está bien. Un ¿qué? show la cresta de la ola. Bueno, está bien. El, y ahí. Eh, quiero decir algo más. Tengo una polla que no la he No, hecho. se da cuenta que este es... El Mariscal Romero, homenaje, comisión de Mariscalio permanente. El Mariscal Romero, aquí no parece escuchar, sí. soy el único integrante sí, de esa comisión. Es, por suerte, por suerte. También este sábado y domingo, 15 y 16 de noviembre, de 14 a 21 horas, acá en Lambaré 873, que dicho sea de paso, esa es la dirección a la cual deben enviar sus discos aquellos que quieren sonar en este programa. este Va a tener lugar el primer Festival de Cultura Libre y Copyleft, fábrica de fallas, con la presencia exclusiva de La Copiona, esta máquina de copiar y copiar y copiar discos. Esto va a ser, ya lo dije, de 14 a 21, 15 y 16 de noviembre, la 873. Mire, va a haber charlas, debates, cine... Uh, la copiona, buscando di sí, sí, sí. discos... Eh, que, que se entienda ese punto, pero que quede clarísimo. La copiona no es una banda rolinga. No, no. No hay rock barrial. No hay, no hay. No la hay. copiona es una máquina de copiado de discos de que tengan licencia copyleft. Así es. También se va a hablar de software libre. Así que ahí van a venir los muchachos del pingunito, del pingunito de Linux. Eh... Estaba Richard Stallman, una especie de prócer del software libre. Ajá. Uh -huh. Bueno, así que venganganse el ¿eh? proyecto toma de mozilla firefox wikimedia un montón de gente que se suma a la convocatoria de efemera tribu un lugar donde se utiliza software libre las ideas son de todos eso lo dijo la gente que nos robó la campaña por la vuelta de los lentos así es, así es. <risa> la propiedad es el robo la propiedad es el robo la cultura es el plagio es uno de los temas de una de las conversaciones una de las charlas además este va a haber una feria de libros discos software libre bebidas y comidas así que ...venganse este sábado y domingo a la tribu. Nosotros vamos a venir. Sí, sí, sí. ¿Mm? Es más, eh, reescribiremos el Quijote. Nos Así disfrazaremos es. de Pierre Menard, Pierre Menard sí, y escribiremos el Quijote. Así es. Diremos que es nuestro. Claro, por supuesto. Eh, no sabe... No sabe lo que... ¿Qué? Tres años de Depresión Escuchada no han pasado en vano. No. Hemos perdido muchísimo dinero con este programa. Y como no podemos gastar porque... Hemos roto eh, muchas amistades con este programa. Sí, algunas también hemos hecho. Uh -huh. Unas cuantas uh -huh. hemos hecho. Cuando digo hemos hecho me refiero a las amistades. Sí, claro. Muchos grupos, muchos solistas han desfilado en estos tres años. Y en este año en particular, en nuestra nueva casa, mucha gente valiosa, talentosa y en algunos casos hasta linda uh -huh. ha pasado por Lambario 873. Por el estudio, no tiene nombre, ¿no? El estudio... No. Podríamos bautizarlo en este mismo instante. Pero está presidido por una imagen del gauchito Gil, así que posiblemente se llame de, debería llamarse así. El estudio Dr. Antonio Gil. Antonio Gil. Antonio Gil ahí está. Y entre toda esa gente que pasó este año por OPERACIÓN ESCUCHAR, hemos, eh, como ustedes saben, sobre todo los que entran a OPERACIÓN grabado cada una de esas OE Sessions y el regalo prometido es ese. Claro. Ni más ni menos. Uh -huh. ¿De qué otra manera podemos festejar tres años de programa si no es compartiendo música, que es lo que hemos hecho en estos tres años en forma prácticamente ininterrumpida? Así es. Todas las Ode Sessions de este año, desde la primera que fue... En un 14 de marzo, si mal no recuerdo. Impermeables. Con... Permeables No, Club Astrolabio Club Astrolabio, es ¿no cierto uh -huh. Con un crack te emociona como villano invitado Así es, en la batería Hasta la última que fue pomes. la semana pasada con pomes uh -huh. Iba a ser la última hoy Pero quiero decirte a vos que tal vez escuches uh -huh. Acabás de ingresar a la lista negra de Operaciones Qué Cucharas. lástima, ¿eh? que se había confirmado hoy a la tarde eso, ¿no? Menos mal que no lo anunciamos uh -huh. Perdió, era la primera y última oportunidad de que participara en este programa Bueno, lo lamentamos por él La última entonces que figurará en el compilado Que está disponible desde este viernes Así es el Día del cumpleaños número 3 uh -huh. Ha sido la de POMES Así el es. miércoles pasado Vamos a escuchar algunas de estas audio sessions este, Algunos de los temas que incluimos en, en el compilado El primero de los temas que vamos a escuchar es de una banda prácticamente amigota de la casa. Gente que ha venido más de una vez y a veces no solo a tocar, sino también acompañando a otros músicos. Estoy hablando de Los Álamos, este que hacen Through the Night. the song. shut que decía era porque, claro, vengo a promocionar un concierto que es a toda orquesta, sí pero me vengo acá a la radio con una guitarra. Entonces, sí. como que quería tocar un poco los temas, para explicar los arreglos mientras tanto. ¿eh? Porque... ¿Cómo sería, entonces? O sea, ¿Vas a cantar un tema? Y después voy a explicarles dónde viene un saludo de Billy, ¿qué? ¿eh? Este dice... Sandois de pozos duras no compantes salvados. Se vuelven aliados Así será cada día con cada mañana Así será este verano semana a semana Acorda Estefan Acorda Estefan Acorda Estefan Acorda Estefan Despierta Estefan Despierta Estefan Acorda Estefan Acorda Estefan Casadete con amor para huestres sonriendo fraterno que resignifican el tiempo Dos solas rubios mientras tanto se desperezan Ella muestra su sonrisa su naturaleza Acorda Estefan, acorda Estefan Acorda Estefan, acorda Estefan Acorda Estefan, Acorda Estefan, Acorda Estefan, Acorda Estefan. Mira, hacemos así, tú. A ver. Toque sol 2, sol 2, sol 2. Pero ese peje mí no me va a hacer los segres regalo. Eso, y yo te vuelvo mira. Acorda, Estefán, acorda estefan acorda estefan acorda Estefán, Estefán. Taza con amor para huésped sonriendo claro, Era pues, súper espontáneo porque es el, él, él había piedra venido piedra con, piedra con piedra una guitarra y un en violín entonces, sí. entonces, A mí me parecía que no, no iba a tocar las dos a la vez o sea Yo le veía dos brazos uh -huh. Pero él decía, este tema va con guitarra con violín uh -huh. sí, sí. Va con acompañamiento, o sea, hablaba de instrumentos simultáneos claro sí. bueno. Que... Y yo te que él, sí. la versión que es la hacía al principio estaba buena, estaba buena con esa RPG, sí, lindo, pero vio como gana con la rítmica, es así más llena, como le, le da más garra, da ¿no? mucho más garra, Está sí, como sí. más profundo el sonido, gana, es, es el efecto es el efecto severo. se nota. Hay que ser periodista de rock para sí, detectar ese rasguido. Pablo Ricot cuando visitó este programa este munido de un violín y una guitarra que era imposible que tocara al mismo tiempo y este terminó este eh, a, a regañadientes invitándome a tocar la guitarra rítmica de Acorda Stefan, es decir, despierta Stefan, tema este que presentaba después en un recital con una orquesta de músicos de verdad. Y hablando de orquesta, yo le dije a mm -hmm. Domínguez No te va a entrar toda la Sinfónica de Londres uh -huh. en el auto. Y él insistió y, así, así y se le quedó en medio del camino. Lista gris, entonces. Pasó de la lista negra claro. a la lista gris para... Está en el purgatorio, ¿Sí? en un purgatorio de O.S. Veremos después qué hacemos, este si lo invitamos de nuevo, por ahí dentro de unos años. Cuando se nos pasa el rencor. Uh -huh. Básicamente sí. ese es periodo. Más, nada más que eso. Eh, hay más temas incluidos en el compilado, pero sin escuchar tres años. Son cerca de 33, 34 temas. ...más o menos... Eh... ...solamente las OECS de este año... ...de este año, sí, sí... ...desde nuestro arribo, FM La Tribu... ...hasta la OECS del miércoles pasado... ...la que viene ahora es una de las más extrañas... ...que hemos tenido... Eh, y además una de las más complicadas a la hora de hacerlo los porque se trataba de instrumentos electrónicos y había que cablear todo era todo, un, todo un, un, un trámite bastante engorroso que Guadalupe Fernández, nuestra operadora técnica supo resolver de la mejor manera y si le pareció extraña la OSE John desde afuera, uh -huh. no se imagina lo que fue vivirla desde adentro uh -huh. porque se escuchaba el sonido tal cual no los efectos claro en lugar de cuerpo está mojado, con esos secos y esas deformaciones, yo escuchaba simplemente a un hombre... A la paraguaya. La paraguaya, sí, sí. si se hace llamar, uh -huh. diciendo, tu cuerpo está mojado. Uh -huh. En silencio absoluto. absoluto. Sí. Tu cuerpo está hidratado, era el, el texto. Eso, uh -huh. sabe que tengo ese problemita sí, sí, sí. hace tres años, no puedo recordar ni la letra más onza. Escúchelo ahora, entonces. Mostrans haciendo mi cuerpo. ¿A ver cómo suena eso? de nilha vicual que es Superjet, cuando estuvieron haciendo aquella Ode un tanto accidentada. Una de mis Ode favoritas de este año. A mí también es mucho, sí, sí, a mí también me gustó mucho, pero ellos se fueron haciendo tanto enojados con ellos mismos por la performance que tuvieron. Sí, mucho pife, pero pifes disfrutables. Así es, 100.000 kilómetros en el tema. Operación escuchar Música en la radio. Decía hace mucho tiempo Y fuera de micrófono Que no es la primera vez que una banda es invitada al programa Y por algún otro motivo No no viene, es decir, no falla Pero es la primera vez que dan la cara a alguno A mí me Eso. dijeron alguna vez Las excusas no se televisan sí. En este caso las excusas no se emiten por radio Pero vamos a romper una regla más No, aparte está bien que haya Que, que haya llegado a último momento Y haya dado la cara sí, pues. Como... como que no haya mandado algún emisario, algún correo a decir no saben lo que pasó. Bienvenido, domingo ¿Cómo le va? Buenas noches. Seguro, llegué seguro, llegué seguro. <ríe> eh, ¿Cuántos latigazos corresponden por llegar tarde? Ahí, no me acuerdo del reclamamiento. Romero tiene, tiene el tarifario, después de eso. Poco está. martillazo. <ríe> el latigazo me puedo ganar. ¿Qué, eh, ¿Qué pasó? Bueno, bien, bien, bien, bien. Eh, llegué tarde, pero bueno, sí, estamos acá. Eh, bueno, mira te cuento rápido. Yo, eh, Domínguez es una banda que está eh, como volviéndose a como la de Fénix, estamos moviendo a renace otra vez y tengo dos integrantes nuevos eh... y bueno, nos, nos estamos moviendo de ensayo a programa a ver qué hacemos con la página, todas las cosas, tareas de banda con el Volvá de 1500 de guitarrista uh -huh. bueno, que trabaja bien, pero digamos, cuando se, se canse, cuando agua. dice, uh -huh. chicos, chicos basta, uh -huh. eh, tenemos que tener un poco la máquina. ¿Y no se quedó? Se quedó ¿Ya ya no, se quedó, no se nos quedó, tuvimos un quilombo con el gas, con el tanque de gas, bueno, cosas de, de, de coche, que yo soy medio madera para, Ajá, para no. los fierros, me encanta, pero no, no, no, no, no sé muy bien de, de, de qué se trata, digamos, el... me dicen, no, mira, está mal el calaburador, no, no sé, no sé. <ríe> está bien. Manda al aire, viste. <ríe> Además, ustedes después de acá se iban a tocar. No, no estamos siendo digamos, uh -huh. eh, no, a una, una, una, una tocada así, eh, relajada. Vienen uh -huh. uh -huh. haciendo un, un ciclo en McKenna. Es el ciclo que hace nuestro manager. Uh -huh. Entonces, bueno, siempre estamos ahí, ahí como medio... Si hay lugar un lugar para tocar, tocamos unos temitas y bueno, hacemos ahí no medio, una, zapada, uh -huh. una, una zarpada. Está bien. <ríe> Con Pero, invitados, a veces. Sí, sí, siempre está, o viene, o ha habido Juanse, sí, a veces vienen los de Lemos no Univientes, los de Piel también son amigos de la casa, o sea, hay uh -huh. lugares como bastante, los de Blue Motel también. Uh -huh. bueno, van todos, villanos, hijos de los... Rock de guitarras. Van cayendo. Sí, programa, van señor. cayendo y ahí se arma la, la, la tocada. Los de Viticus también, o sea, todos los, los amigos son... los que son amigotas, digamos, de los que organizan, ¿no? De, de, uh -huh. En este caso, Chino y Virgen. Dejeron el baterista nuestro no vamos, vamos mejor. Está <risa> bueno, medio mal, como los ustedes si no venía yo, por lo menos le dije, "Loco, estamos, bueno, escuchaba, ¿qué era? igual. Y sí, si? ya fue. Y sí, si? igual, o sea, vamos, le dije, por nada, tirar uno un un poco de pimienta ahí... La... Lo, ¿Lo quitamos entonces oficialmente de la lista negra? ¿Habían ingresado a la lista sí. negra por unos no, minutos por se tuvieron en la lista negra? Aparte, de la primera vez que vengo ¿no? a la, la, la operación de escuchar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Iba a ser primera y última, pero sí, ahora con este, con este pedido de disculpa público sí, sí. solamente parte de sí, la parte de los latigazos y ahí favor. sí te quitaremos oficialmente. No, no. Son cosas que suceden también en, en el rock, venimos ¿no? si a ensayar tres horas que los músicos nuevos Playboy Está mucha pila, pero bueno, hay que, digamos, hay que ajustar. Tenemos el tonir. sábado y te, la idea es darle un show así potente, entonces hay que ajustar, ajustar. Bueno, vamos a decir entonces las fechas, para sí. aquellos que no pudieron escuchar hoy la Ove Session, Perfecto. ¿a dónde pueden ir? Eh, igual, igual cuando quieran ahí venimos a tocar, ¿eh? O sea, eso, que... después, eso después lo hablamos <risa> fuera del aire. Este... La primera en, te la regalamos la segunda. Tono, la sabemos. <risa> no, estamos tocando el sábado 15, okay. este sábado en el Roxy, A la, bueno, a la una de la mañana empezará el, el, el evento. Me ha tocado que se llama Rata Caliente, que es una banda campana, uh -huh. eh, que está muy bien. también que, O sea que la gente está bailando, que se acerque temprano para, para ver a las dos bandas. Y bueno, cuando domingo con toda la furia y con todo el, el nuevo equipo, medio nuevo equipo de, de chicos que están laburando, que está buenísimo, suena de primera, está mucho más violento con la como buena leche bien se entiende o bien. Sea, o sea, que este sábado entonces en el Roxy ¿sí? sí, a, a la que, una de la mañana a una lista gratis hasta la una pueden mandarlo a domínguez eh, gmail perdón .com y el señor no, Fotolog, Fotolog, es muy sencillo Fotolog.com barra Domínguez ahí está se termina este programa programa que hicieron el señor Maximiliano Romero en la producción la señorita Vicky de Florencia Varela invitada permanente la programa. mejor oyente de todas siempre en las fechas significativas del programa está ahí con su correspondiente regalo la señorita Guadalupe González Sí, sí, González. ¿González? La hemos rebautizado para estos tres años. Pero él, no, es, no. él es Domínguez. Sí. Ella es... Fernández. Fernández, está bien. Entonces se me confunde. ¿Y el, el, no el, con González? <risa> no, no con González. Vamos a incorporar un González al problema solamente para evitar este este mal avance. Sí. Julián González-Ellensweig en la conducción. Leonardo González Acevedo en está, la conducción. Eh, muy bien, soy el negro González Acevedo a partir de ahora. <risa> Operacionescuchar.com.ar viernes 14 a las 0. Todas las series de este año, Gratarola para festejar los tres años de aparecer Cuchara hasta el próximo miércoles les cuido y con tanta sonrisa yo sospecho